ara és 1984 Orwell, tenia raó, comença el vostre espai radiofònic 1984 un fartint de Jarco de Pung des del casal Pere Capellà aquí a Tito Eta Ràdio al i ho feim eh, amb la més rigorosa actualitat i, amb, i la il·lustram amb una cançó de Doctor Martin Clavo Soy un meteoró traque-lo No me gustan los catascosmos. Si veo algun planeta, Jo escri la vuelta. Escolta 1984, com vos, vos dèiem, i després d'aquest medley inicial amb la cançó Meteorito de Doctor Martin Clavo, que apareixia en un dels seus discos de fa poc... Bueno, concretament el, disc, el CD que es van editar ells mateixos El dia en què salvam la Tierra, un disco amb 13 cançons, de la qual havíem extret aquesta per començar, i després hem escoltat un medley de XV Palito, tot recomendable, de, aquí un petit homenatge a Benedicto XVI, que s'ha retirat, i pensàvem escoltar, per ser-vos honestos, la cançó... Uh, una cançó de l'altra cara de, bé, una, altra, una altra cançó que no era aquesta de Servicio en qualsevol cas continuem avui amb el programa amb um, unes novetats que ens han arribat a les mans com un 7 pulgades d'una banda peruana d'allacutxo crec se feien dir Pánico i és una cinta que se va enregistrar pues, a, a l'any 85 o la segona meitat del, dels anys 80 i que darrerament S'ha pues, editat en formató vinil de 7 pulgades, apareixen 6 cançons i ho ha editat una gent dels Estats Units que s'hi fan dir Sintemores Rècords. Escolta'm la cançó amb la que obrin la cara bé, que se fa dir Niños. Atenció a la qualitat, eh? que no puc a familia y en la calle. Estos son los niños que tomen el cinturón. Están muy cansados, muchos me robando para poder vivir. Estos son los niños que dormen en la calle. Estos son los niños que tomen el el mundo que todo, todo le han negado todo, todos mis familia, uno con libertad. Hay los niños que ven en la calle, estos son los niños que son el futuro. me dejar para poder vivir solo con la noche vagando por las calles ¡Tenemos que, que pelear para poder vivir! ¡Atapar los niños, ganando en las calles! ¡Eso es otro son niño! ¡Songa futuro! ¡Songa el futuro! Son el futuro. Sara comentàvem aquí que aquesta gravació de, de la gent peruana de Pànico que escoltàvem de l'any 1985 eh, és tot un document històric d'allò que se podia trobar eh, en aquella terra latinoamericana amb altres bandes que molts de vosaltres coneixereu com les que apareixen al recopilatori de bandes peruanes Leucemia, Guerrilla Urbana, Autòpsia... Uh, i, o Ataque frontal, també, no? etc. Ara continuem amb l'any 1985, tu, 1986, uh, amb una revisió que han fet el celler italià Agipunca. Uh, xerram d'una banda de Canadà que se feien disc l'Augter, uh, Scorchedor. Uh, van editar dues set polgades que se titulaven uh, Nocturnal Hell uh, l'any uh, 1986, i l'any 1900 també bueno, tenien una altra demo que se feia dir Bloody Carnage, de l'any 1984. Això, juntament amb alguns assatjos i temes que apareixien, uh, uh, que s'han trobat, pues, ha aparegut un LP amb mogollons de fotos, amb set lletres i la història de la banda, i anem a escoltar-lo. Això és cortesia d'un dels nostres més fidels oients des de la vila de Campanat, que mos ho ha fet arribar. O sigui que, en tots vosaltres, és l'Aucter des de Canadà. d'escoltar aquestes dues cançons de Slaugter una completa carnisseria eh, anem a escoltar una novedat una mica més actual, anem fins a la nostra estimada Zaragoza per trobar-nos amb un 12 pulgades que acaba de sortir el carrer compartit entre dues bandes d'aquesta ciutat l'han titulat Zaragoza Letal i en aquest 12 pulgades trobam a la banda antidroga i a venganza, antidroga ja els coneixien per la seva demo de fa un parell d'anys ben estridente i renovera i, i a vengança pues no els coneixem uh, la cançó que escoltarem d'Antidroga uh, és la que obri la, cara, la seva cara és la cançó Senyor Juez i això mateix deu, és el que deu estar pensant uh, Diego Torres no el cantant argentí sinó uh, l'imputat amb el casó no o sigui, un dargarín que tenim el plaer d'hospedar aquí a Palma avui 16 de febrer de l'any 2013 o sigui que començem amb Antidroga i la cançó Senyor Juez Atenció perquè la portada és completa de serigrafia, eh. la cara d'antidroga a aquesta banda de Saragossa anem a escoltar uh, l'altra cara del disco uh, la gent de Venganza uh, això és una edició una coedició entre petits diferents lleis i, i bueno uh, la, com, la portada com vos deiem està feta serigrafia, dues tintes blanquinegre, surt la muerte uh, allà a Saragossa un insert amb les lletres ben corrades i al·lusions a a, a l'assedio de Zaragoza. Uh, hem dubtat de que Venganza fos de Zaragoza perquè teníem uh, per als nostres arxius uns 7 pulgades d'una banda americana, que també canten en castellà i que qualsevol vegada us hem presentat, però no, són grups diferents. O sigui que Ara escoltarem a Venganza de Zaragoza amb la cançó que obri la seva cara del 12 pulgades, Geriàtricos son auslits, una cançó en contra del Geriàtricos i, i, i el tema d'aparcar la gent gran en aquests jocs on no els podem veure. I després, eh, escoltarem el single de Venganza de fa un d'aquesta banda americana. Així els podem diferenciar una mica. Som-hi, doncs. Venganza de Zaragoza, pues anem a escoltar els vengança, que diria que són de San Francisco, por lo menos. El celler Emma Navajas, que editava el seu EP Tus héroes no son los míos, crec que és d'aquesta banda, d'aquesta costa d'Estats Units. Venganza d'Estats de... Units, canten en castellà, com vos dèiem, i al seu 7 pulgades apareixen 12 cançons con... amb títols que són del Palo Llabasta, Redadas, La Plaga, Venganza, Ladrones, Otra Guerra, Semillas del Pueblo, Despierta... No cambia nada maleducados golpes y gritos y la canción la canción que escoltarán se fa di raza así migrano migra es la policía y la yetra diu robaron nuestra tierra quién es el invasor explotan de nuestra labor ganan de nuestro sudor raza así migrano no necesitamos tus papeles de legalización las fronteras solo existen para división Continuem amb les novetats. Una, la següent ens arriba del celler rock de Cashba Bar, Cash va Music, i és el segon CD de la banda catalana Crank, una banda de punk rock en català, i que acaben d'editar un disco enregistrat amb en Frank Martínez, que coneixereu per ser de color humano. L'han titulat Sempre enrere, està, acaba de sortir al carrer. Són 12 temes i en el disco trobareu col·laboracions com la d'en Feliu, Ventura, eh uh, Elena Zarco, Víctor Cesa o en Johnny Destruye. Aquí escoltam la cançó que escoltarem a continuació que se titula Trancà i sí, per acabar amb aquesta traca de novetats anem a escoltar una banda que són de La Roca o de La Roca del Vallès de, pels voltants, per almenys ens arriba de la mà el nostre amic Toni que coneixereu per haver estat guitarrista d'entre altres bandes a d'Afganistan Lleyes la seva nova banda se fa dir I'm, en anglès i vol dir Jo Som i la cançó que tenen penyada tenen unes vuit cançons penjades a internet estan mirant d'editar-les Uh, o sí sigui que si vos interessa, no deixeu de visitar el seu banccamp. I on podeu escoltar la resta de cançons, uh, la que escoltarem és uh, "Ding Every day. I'm dying every day, Stick Moring cada dia". Bueno, ya que vamos a despedir a este gran hombre que se nos va a un monasterio de clausura, lo vamos a despedir con grandes honores, con grandes canciones. No, no, que Juan Carlos se queda, no se va a ninguna parte. No, pero si no hablo yo de Juan Carlos, hablo justamente de el gran Papa Benedicto 16 Pero bueno, vamos a poner unas canciones muy eclesiásticas y se las vamos a dedicar a él porque se ha muy bien y ha dicho dimito porque esto no puede ser así vamos a poner una canción de un grupo que se llama Bajo Clero y le vamos a poner eso la misma canción como llama al grupo Bajo Clero Cura cabrón decían ellos. <risa> Bajo clero desde Madrid, un gran grupo y una invitación a, a que lo escuchéis y sepáis que nuestro gran papá se despide de nosotros. <risa> bueno, ahora vamos a poner otra canción de un grupo que ya no existe. Fue un proyecto que... Hay mucha gente que siempre me pedía, "Oye, ¿y por qué no lo pones en la radio que queremos escuchar a ver cómo salió esa grabación que hiciste en el local y tal y Pascual y no sé qué". Y bueno, ya por fin que justamente se nos va nuestro papá, nosotros justamente fuimos, yo creo que de los primeros que le hicimos una canción tributo a ellos. Y cómo no poner esa canción que se llamaba Racing Z del grupo Barriguitas. <risa> Bueno, eso fue la grabación que hicimos en, en el local. Suena un poco mono porque justamente los lo, el presupuesto no da más, pero bueno, es no una daba cosa. Para ¿Eh? No da para estéreo exactamente, no no da para estéreo. Pero bueno, es una grabación que hicimos y ahí hay no sé si son 17, 20, no sé cuántas canciones grabadas para tener un recuerdo. Ya iremos poniendo algo más más adelante porque seguramente que mucha gente dirá hostia, pues no sabíamos que tenías ahí al final grabado. Sí, fue una cosa particular que hicimos para nosotros para tener como el recordatorio. Igual como los vídeos que se hicieron de ahí, un par de conciertos que hicimos. Pero bueno, eh, todo posible que a lo mejor resurjamos otra vez o no. Eso el tiempo lo dirá. Hombre, yo aquí tengo la banda para quienes sean seguidores de Barriguitas, que nos que no os siguiesen en, en aquella época. Sí, sí. ¿Quiénes seráis exactamente? Pues mira, eh, al principio, yo me acuerdo cuando llegué, ya estaba hecha la banda, pues era eh, Chema al bajo, Ángel a la guitarra y el batería al principio, eh, no me acuerdo del nombre, pero sé que el tío me parece que era Picoleto. <risa> o Hijo de Picoleto, no sé, ahora no me acuerdo, pero bueno, va, eh, valga la, la gracia. Después, justamente, me, se unió Marcelo, que justamente es un, es un artista, que expone muchas veces en Según qué Galería. Y, y justamente tú tienes por ahí un vídeo que se hizo de Marcelo Vilches, que lo colgó además, me acuerdo, con imágenes de, de la historia de, de, de, de justamente cuando se... Se nombró al Benedicto y tal. Después entré yo, entonces ya for, y, y formé ya la, la voz del grupo. Después entré idas y venidas, estaba Marcelo de la batería, eh, estuvo también el ex batería de Imasones de Marte, que era domingo. Y bueno, hubo mucha gente que hizo, hizo pruebas, porque a veces tuvimos ahí pues eso, pequeños baches y tal. Estuvo probando también Gato. De trance eh, y tal Pero bueno, no justamente dijo que era por Por hacer algo Y que le gustaba la banda Y muchas veces cuando se aburría en sus <coughs> En sus En sus ensayos y no venía la, la, la gente a ensayar O él venía a ensayar solo y tal A veces tenía, también venía Larry De monstruos a, a echarnos una mano y tal O sea, hubo siempre pequeñas colaboraciones Que agradecemos, bueno, yo personalmente Pero yo sé que la gente del grupo si lo está escuchando También agradece porque Fue una... Una época bastante divertida en, en ese local Y con el grupo fue bastante bastante bien Sí, la promiscuidad musical en el punk mallorquín Se estila bastante y más en el hipódromo ¿no? sí. De los miembros de las bandas eh, iban Se han ido siempre mezclando Es una pena la, la pérdida de este espacio Sí, la verdad es que sí Parece bastante irrecuperable a momento de ahora Pero bueno, seguimos rezando de aquí desde 1984 O no sea sé que suena la flauta <risa> Pero bueno, ya que estábamos hablando de barriguitas Por primera eh, tenías vez Tenías ganas además de, de que pusieras barriguita y si me hombre, pudieras hacer un par de preguntas. Hombre, así. claro, ya que estamos aquí tú yo mano a mano. Ay, me gusta, me gusta. En el, en el baúl de Raúl. Exacto. Pues nosotros tenemos eh, en, en dentro del baúl de Raúl, también nosotros tenemos un archivo. Ok. Entonces le agradecemos mucho pues a la gente de Crappy Recordings, que son una, una pareja de lo más maja y de lo más profesional que tenemos en Mallorca, que han grabado muchas bandas uh -huh. en los últimos tiempos pero nos han pasado un chorro de grabaciones y me gustaría escuchar en estéreo ah, no. la misma canción, si ¿sí te parece. Sí, sí, yo, va encantadísimo. Y, pero interpretada por de la formación que tú explicabas antes, ¿no?, que hubo algunos cambios y tal. Sí, bueno, durante estaba yo en la voz, pero bueno... O, o, o ya, bueno, habrá que verlo. Bueno, habrá que verlo, exactamente. <risa> Entonces, okay. no, no, esto es una cosa que además para mí me viene de nuevo. Vamos a escucharla venga. Let's relive the weight in the子 station Sí, vale, sí, esta fue justamente cuando por motivos personales tuve que eh, irme de, de la banda y, y justamente también Ángel, pues como justamente iba a ser padre eh, por segunda vez, también tuvo que dejar la banda porque él venía de la otra punta de, de, de, de, de, bueno, de Mallorca, venía de Salquería Blanca, y entonces claro, pues chico a veces si no tenía curro y tenía que irse para allá y para arriba y para abajo, pues decidió también dejar la banda. Y aquí justamente por pues, la formación, eh, Chema estaba cantando aquí, Tocando el bajo y cantando. A la batería me parece que está Miguel, Miguel Punk, que también que tocaba la batería en esquifo. Y, y también estuvo tocando la guitarra con Scoria al principio. cierto Y me parece que en la guitarra estaba un argentino, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, eh, de nombre. Pues vamos, yo siempre que lo veo nos reconocemos y nos saludamos y tal. Y el tío siempre encantadísimo de a ver si montamos algo y tal. Y fue justamente cuando se llamaba aquí Barriguitas y después se cambió el nombre y se puso el nombre de TPM. Que si alguien quiere saber lo que es, es tu puta madre. <risa> lo siento, pero es así como se llama el grupo. <risa> y después ya, pues, ya pues desapareció lo que es la época, pues... De Barriguita, TPM Y todo lo que justamente Intentó surgir allí en esos momentos ya Con temas propios Que claro, como había temas que era de Chema y tal, Pues el que se quedó con Con los que más o menos eran suyos Y siguió pues tocándolos y tal Siempre pues escuchaba por la calle Ah, a mí me gusta más cómo lo hacías tú Y tal A opiniones siempre Nunca se le puede justamente criticar Porque cada uno tiene su opinión Y, y se respeta con todo ...su sentimiento y, y ya está... ...o sea, a mí me gusta también así como se hizo... ...como se hizo al principio... ...hubo muchas variaciones porque también... ...la letra ha variado bastante... ...la forma de cantar, o sea... ...tanto esa con muchas canciones que hay en, en este... ...este pequeño demo... ...es una pequeña demo pero con... ...todas las canciones que hacíamos en el local... ...que las enseñábamos... ...si quedamos tres días, cuatro o cinco días a la semana... ...se tocaban todos los temas el mismo día... Hacíamos una, dos, hasta tres vueltas. O sea, imagínate si nos tirábamos tiempo en el local ensayando las canciones para que fueran pues lo más... Lo más proféticas lo, posible. Exactamente. Como esta de Razinger Z. Que, sí, sí. Ya que te era. digo, yo me acuerdo que cuando se salió, y salió después también... La canción de Soy el Solitario, que justamente estaba dedicada al atracador El Solitario. ¡Aupa, Soli! <ríe> y te la pondremos otro día para que la escuche la gente. Y fue, bueno, hay muchas canciones que son también en plan muy crepys y, bueno, historias de, de hoy y el mañana. Sí. Bueno, otro día nos cuentas en qué proyectos andas metido, que siempre tienes algunos. Siempre, siempre tengo muchas cosas. La verdad es que si mi cerebro se parara, yo creo que separaría el mundo. Y de, de la profecía de Ratzinger Z, creo que ahora tenemos preparada otra profecía que en su día... También fue una gran profecía ese día. Sí, ya, sí, que... Sí, sí, sí. ya que justamente además siempre dicen que... Eh, estamos en crisis y tal. Yo siempre digo que si el Vaticano sacara todo lo que tiene su banco, yo creo que parte del mundo... Podrían rescatar a Bankia, a lo mejor. A Bankia y me parece que vamos a parte del mundo. Por eso quiero dedicar ya para terminar eh, este especial Tracingers Z. No te vayas, por favor. <risa> eh, vamos a poner una canción que en su en su día pu eh, publicó la Polla Records que se llamaba Banco Vaticano de los jubilados ¿verdad? de los jubilados exactamente sí. fue el 90-91 ¿no? El Banco Vaticano lo puedes repartir, si no vamos al cielo, queremos tu dinero, si no vamos al cielo, queremos tu dinero. nosotros aullamos fuera <tokit Elena televicksil> <tokit Tetérgic> esta gran versión que hicieron en su tiempo la playa récord de una canción de los animales pero buena buena mejor letra vamos al final a despedirnos con una cosa que nos ha llegado también a nuestras manos de la, de la mano de, de Pakistan Rock and Roll Crusade y de can Records que su grupo se llama Morticia y los Decrépitos y vamos a escuchar también una versión del God City Queen Dios sabe al rey eh, de un grupo de este gran grupo del 82 de, de, de, de Valencia que me parece que eran Nos despedimos con esta casi, canción, casi, es, casi. casi casi, pero no, o sea, no es que nos despidamos, que justamente se acaba aquí ya sesión eclesiástica. Bueno, vamos a dar la vuelta que nos hemos equivocado y estamos poniendo mi gran debilidad que justamente mi gran debilidad siempre es el gran rock and roll y cómo no vamos a poner Dios sabe el rey i per acabar farem una mica d'agenda avui, el 1984, ja que la setmana vinent, el 23F, tenim una cita apretada. Comença, uh, comença el dia, vuelven los ruidos de sable i ho fan a l'Avinguda Alemanya de Palma, al jutjat de instrucció on en un Undarguedín, el yerno Eterno, uh, vindrà a declarar per la seva innocència i per la de la seva dona, també. Uh, continuarà el dia amb l'actuació de la Gran Orquestra Republicana, Ajuntament en Wonder Brass, i la Pequena que està republicant al Teatre de Joseta, I, i també la mateixa nit aquí al Gaida, estirant usura aquesta genial banda de Palma, presentant el seu primer set polgades al Barça Academy. S'hi a partir de les 10-11 del vespre, i els acompanyaran a Crash, qui també estan està d'enhorabona amb el seu nou disco al carrer, i també els acompanyaran Trau, qui també està d'enhorabona amb el seu casset Als carrers, se suposa. Escolta'm la cançó, Navajera, d'aquest de... single de despedirnos, pues quería poner una pequeña canción, pero bueno, será cortita y es en la canción de de Monstruos que se llama Doctor Monstruo, y bueno, hasta la semana que viene en el programa 1984 y que tengáis un fin de semana de PUN ROCK